l'amore Han apagado, no hay sitio que pueda parar porque tú no has vuelto. Mis es pasos, espero que la lluvia lave mi coraje poco a poco.